Chance with you But baby, can't you see I just can't be number three Yeah, I'll be the other guy But never just another guy Yeah, why can't you, why can't you see No intenté bailar en las playas, casc, el sol, sol, sol. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas lo bailas, te sumerges y aparece sobre las olas. Wielu z nich jest w tym samym stopniu. Wielu z nich jest w tym samym stopniu. Wielu The is Hola buenas tardes os recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM Escuchéis Radio Topo Y aquí empieza las Ondas, tu cita y dosis semanal con el skull, el Reggae y demás ritmos calientes. Hola, buenas tardes, socio. Buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa bastante calentito, vamos a decirlo así. Tenemos sí. a muchos conciertos que comentaros que se van a celebrar aquí en Zaragoza. Vienen Granadias, vienen los Delegators. También os comentaremos el concierto que se que tuvo lugar el pasado martes de los Bad Manners banda, bueno, con cierto, no lo pasamos genial, bueno, pues oh, ya os comentaremos. <risa> <risa> y luego, por cierto, que ¿tú, tú nos tienes preparado alguna sorpresa para hoy, ¿no? Sí, yo, eh, como hoy estábamos, estábamos de mudanza, no iba a poder traer nada, pues como ayer estuve investigando algunos grupos así de ska, eslavos y te voy a pegar luego una brasa que te va a cagar, o sea, así como te lo digo. Pues ya sabéis, todo esto y más aquí dentro de, bueno, empezamos ya. <risa> Y bueno, como siempre, si quieres contactar con nosotros, pues nos buscas por los bares, que ahí estamos. Puedes decir, puedes dar un poco más de señales de, de, del programa, más que de nosotros, ¿Ve? del programa. Que buscas bueno, al programa? Bueno, si, si quieres, pues llamar al 97629-1398, escribirnos una cartita al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza, especificando escándalo las ondas, eso sobre todo. Pues, si no, la cartita se la llevará algún hardcore o algo, lo que es peor, algún Topenkin. ¿Quién sabe? ¿Quién eh, sabe? Lo que eh, no queremos eso. Puede pasar la carta a los paquetes que mandéis, a los regalos que nos hagáis. Eh, jamones que se han llevado ya. En fin, eso, y si no, pues por internet tenemos un mail que es escandalonlasondas.com, tenemos un blog spot, tenemos un foro, tenemos un Facebook, tenemos un montón de cosas modernas que no sabemos ni cómo funcionan, pero ahí, ahí estamos para lo que haga falta. Sí, y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo era esa frase que nosotros siempre hacíamos aquí? Además, compañeros, me está terminando la canción, tengo que poner otra. ¿Cómo? <risa> Quien nos busca, nos encuentra. Vamos, que ponéis en cualquier buscador Escándalo las Ondas y nos encontraréis con tenéis alguna reseña nuestra. Y Luego si tiene... no, ponéis un cartel de cerveza gratis que aparecemos rápido. Well, about... Y si queréis bajaros nuestros magníficos programas, lo puedes hacer al Escándalo Ondas Blogspot. Escándalo Blogspot.com, pero pues vamos, es... eso. Escándalo las Ondas en cualquier buscador y acá bajantes. Pues nada, vamos a empezar el programa de hoy con más música con Skake, que tenemos por aquí, los Granadian del espacio exterior, que nos vienen a visitar el próximo 5 de julio. Sí señor, viene en el día 5, ya lo hemos dicho mil veces, nos quedan otras 500 por lo menos, así que eso, el viernes 5 de julio a partir de las 10 será Sí, a partir de las 10 horas en la sala Llena Rock, en la plaza Utrillas 8 euritos anticipada, 10 en taquilla, luego habrá una maravillosa pinchada con miembros de Granadians y gente black and white Me acabo y si va a pinchar el abuelo, si no lo sabemos el, el abuelo mola, mira que no me mola el otro Pero bueno Pero eso, que los granadians pues eso, vuelven a visitar Zaragoza este viernes, así que... Sí, regresan, como dice el cartel, a presentar para presentar la reedición de su álbum y sus y más hits de su discografía, Regaláctico su último álbum Vamos a poner un tema, ¿no?, de los granadians y hacemos un poco de boca para el concierto del próximo viernes Sí, así os vamos a dejar con un temita Bueno, es el, el videoclip de su tema La Fiebre nuestras estrellas de la noche, los granadians del espacio exterior con la fiebre. del Espacio Exterior, lo que acabáis de escuchar eh, La Fiebre, el próximo viernes 5 de julio, a partir de las 10 de la noche los tendréis en la, en la Sala Arena Rock, después, con, eh, después del concierto All Nighter con los chicos de Grandians, con algunos de Grandians y también con los chicos de Black and White La entrada son 8 anticipada y 10 en taquilla Vamos, que si os gusta el reggae, no os lo podéis perder. La segunda vez que vienen aquí a Zaragoza, estuvieron la, la otra vez actuando en la Sala López. Y la verdad que salió bastante bien el concierto. Luego Pinchada después también estuvo muy divertida. Bueno, nos lo pasamos muy bien. Sí. Y para conciertos buenos tenemos que recordar el concierto que se celebró el, pues, el pasado martes en la, sala, en, en la Sala López. Con la banda Bad Manners. ¿Qué? Comenta tú a ver si te acuerdas de algo. <risa> el día 7 el día fue duro, eh. El Fati, pasan los años, pero el tío está en peña forma. No estuvo ahí, ¿cuánto fue? ¿Una hora y media o dos horas estuvo encima del escenario? No lo sé. Los grandes hits de toda la vida no, no podían. Vamos. Sí. <risa> tema nuevo ninguno, desde luego. Efectivamente, pero vamos, o sea, fue impresionante. Para ir el concierto, los chicos de. estuvieron amenizando los chicos de 13 Kraus abriendo, abriendo el concierto. Ah, cierto, sí. Banda que además a la gente le sorprendió por eh, muy buenas críticas. Mm. Y, así hacen punk rock celta. Eh, con gaitas y demás. Y, y bueno, pues a la gente le gustó. Sí, estos con un poquito más de rodaje eh, pueden dar mucho de sí, eh. Sí, sí. Bueno, ¿Algo, pues, con, hay que, algo que decir de los Batman o los 13 Kraus, aparte de lo que. Eh, no, los Batmanes, pues hombre, los 13 Kraus los voy a comentar porque trascienden el ámbito de este programa, ¿no? Por receta. Pero eso, los Batmanes, pues grandiosos. De, de Batmanes solo, que, solo queda Fati, el resto eran una banda de mercenarios. Que bueno, sí, al, va... alguno lo habría sacado del reformatorio porque justico llevaba la edad. Sí, porque a ver, chavales bien jóvenes los que estaban ahí. Sí, con pero vamos, Fati. Que, que tocar, tocaban bien. Sí. Y lo que es más importante, por lo menos para mí, eh, tocaban y disfrutaban como enanos, que dices, hostias, esto sí. Sí, sí, sí no, la verdad que eh, no, a mí el bolo me gustó muchísimo, eh, o sea, no, lo sé, lo, lo sé. sé. <risa> Puedes dar cuenta de ello. <risa> ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno, nos vamos a quedar Batmanes, buenos recuerdos los que nos dejaron. Bueno, incluso eh pero, Compañeros de Ciudad Podrida también estaban ahí bailando. Hostia, cierto, nos bailó, es verdad, nos es bailó un escap. Nos bailó un Y ska. sin llevarle a Lioli. Exacto, cada sí, vez que sí, ca van cambiando los chicos de Ciudad Podrida. Ah. Pronto dirán muerta al hardcore o alguna cosa similar. <risa> uh -huh. Bueno, pues como decimos, después de eh, Bad Manners continuamos con este, este mes con ...diferentes eh, conciertos... ...que se van a hacer aquí de SKA... ...el primero es ese que os hemos comentado... ...Los grandes del Espacio Exterior... ...que nos viene a visitar de nuevo... ...el próximo 5 de julio... ...el próximo viernes... ...a las 10 de, de la noche... ...en la Sala Arena Rock. Pero no solamente nos quedamos... ...en Los Granadians... ...a ver compañero... Que... ...sino que también... Nos vienen a visitar una banda que merece la pena ir a verla y que desde aquí os la recomendamos parte también que organizamos nosotros el concierto Pero son los Delegators, una banda que hace ska, reggae, rocksteady y soul que se... Y organizamos el concierto el martes 9 de julio, también esta vez va a ser en, la, en el bar La Ley Seca en la calle Sevilla El concierto empezará a partir de las 9 de la noche, la entrada son solamente 5 euros, pero como os decimos, los deleguitos merecen verlos en directo. Sí, esto, atención, porque en principio iba a ser el día 1 de julio, pero bueno, ha habido problemillas, ha habido que cambiar la fecha, entonces eso finalmente será el día 9, o sea, iba a ser el, este lunes y lo hemos sí. pasado al martes siguiente. La entrada son 5 euros, miserable, es en la ley seca, que es un barbarato, sí. a diferencia de otros. <risa> y sí, exacto. Eh, claro. y además, que, que bueno, que merece la pena ver a los deleguitos joder. No, hombre, a ver, <risa> hay que matar por verlos. hombre, a ver, para mí, hoy por hoy, el grupo de reggae más interesante que hay por Europa. Sí. Tampoco hemos escuchado todo lo que se hace en Europa, evidentemente. Pero bueno, nosotros de lo que hemos pero... bueno, de lo que yo de lo que he escuchado es la propuesta más curiosa los vimos son, los son vimos un hostia. año en el en el doctor eh, Martín el, se iba a decir el doctor Martín Rudecat, no el Rudecat, en el, Rudecat, el Rudecat, Rudecat y nos gustaron muchísimo sí, aparte sí. fueron de las, creo que de unas bandas que abrió el concierto uh -huh. y, y bueno de las típicas bandas que, que te encuentras que es la, la apertura del concierto que casi no hay gente pero que vamos los lequitos lo, lo clavaron fue un auténtico muy, muy, fue un un gran concierto Eh, y hoy vamos a tener la posibilidad de verlos aquí en Zaragoza Yo, como os decimos el próximo martes 9 de julio pues eso, a partir de las 9 de la noche los tendréis en la, el bar La Ley Seca en la calle Sevilla, número 2 de aquí de Zaragoza Y nada, la entraditas son 5 euros, euros nada Sí, además vienen presentando single, que si hace una semana nos enteramos que habían sacado un single con una versión de Marta Riffan de Bandelas y otro tema, pues ahora han sacado otro o sea, tienen dos singles nuevos Casi nada, a ver pues si nada. sacan el EP la Pues ya sabes que, ¿quién, ¿Quién se va a comprar los singles, no? Y te digo yo dónde acabarán <risa> No, no, no, que ese día es martes Hay ah. que portarse bien, que el día 7 <risa> El otro día también era martes chato <risa> No lo recuerdes Pues ya sabéis, las dos fechas que os hemos comentado Granadios del Espacio Exterior, el próximo viernes 5 de julio, en, la, en, el, en el Bar Arena Rock Eh, a partir de las 10 de la, de, la, de la noche Y el martes 9 de julio Los Delegators En el Barley Seca eh, Eso, a partir también eh, A partir de las 9 Vamos a ponernos un tema De los Delegators, ¿no? Sí, os vamos a dejar Con el tema que da nombre Al único CD que han sacado Bueno, es un CD de estos Con seis temitas Y eso, pues para quien no haya escuchado Que se haga una idea Así que eso, os dejamos Con los Delegators Y el tema Moving On Hemos hablado de los canadienses del espacio exterior De los delegators que nos vienen a visitar Dos grandes bandas que estarán en Zaragoza Para los próximos días Y Pero también os tenemos que comentar La celebración de otro concierto Que si bien no es exclusivamente de ska Pero sí que le dan un poquito a esto Sí, siempre meten a un grupo Es el Festival de La Gata Es un festival de reggae que lleva varios años haciéndose Aquí en Aragón eh, Normalmente siempre ha sido en el pueblo de La Gata Que está aquí a unos cuantos kilómetros Pero este año, pues no sé pues, no sé por qué, pues lo van a celebrar en, Zara bueno, en Zaragoza capital no, sino en el, en el camping de Zaragoza. Está un poco en las afueras, pero vamos, que hay autobús para llegar, o sea, no hay ningún problema. Y bueno, pues la verdad que dentro de lo nuestro, pues aún, aún hay algo. Sí, eh, el viernes 2 de agosto, la noche jama y, ma jama y maña. <risa> de, de, de. <risa> Desde las 8 de, de la tarde hasta las 4 y media de la mañana podéis tener a, podéis ver a los ulti, al último escalón de Zaragoza, a los Brothers de Zaragoza, y Regular Ruth también de, de aquí, We then Rapsus Clay, ya está Band y Eterno Sounds. Es duro, eh. Sí, bueno, están ahí los, los chicos escalón de. de molas, están eh. los últimos, el último escalón, los chicos de.. De último escalón, venga, pues bueno. Pero ya el sábado 3 de agosto son a Swing Basement durante el día, zona piscina y son System con Respect Crew y su <risa> Loraco <risa> Supersónico Rude vagón Ahora, y más DJs por confirmar. Y por la noche tenéis a los Kinky Cucucus de Girona, los Keys Up de Valencia, ya pasaron por aquí, creo que en la sala rebato, eh, los vimos en alguna ocasión. También tendréis a bueno Chulito a Zulito Camacho. Camacho de Madrid, Green Valley de País Vasco, Cataluña, los Transilvanians de Vigo y luego también a Roy Ellis, acá Mr. Simarev desde Jamaica y por último a Rude Vagón desde Zaragoza. Vamos, el sábado no está nada mal. Hombre. Hombre, los Kiki los Kikikukus, sí, ¿no? los kikikukus y Royelis. Y Transylvanians también, ¿no? Ah, bueno, sí. No sé, es que, bueno, son los que le hacen de Buckingham. No sé si tocarán aparte y luego se juntarán no o no cómo sé. lo harán, pero vamos a sí, ver. los sí. que los que exactamente gustan. ¿Eh? No, no, mientras, sí. compañero. Porque hay un cristal en medio, de si no... A estas alturas me intentas me engañar. Que llevamos muchos años haciendo programa. Ah, pero bueno, que el festival que se hace en Zaragoza, creo que es 2, 3, 4 de agosto, pues mira. Sí. Pues, pues, ya, algo hay que hacer, ¿no? sí, eh, la, entrad la entradita son 25 euros anticipada y más gestión y 30 euros en taquilla. La podéis encontrar en FENAC, Viajes Carrefour, Alcon Viajes y Ticketmaster.es. Y luego también tenéis campana, acamp campana eh, acampada, zona de Sound Systems, Mercadillo y luego actividades que no especifican cuáles. Al improviso digo yo y si solo quiero ir el sábado también son 25 ñapos pues no sé sí, eso habrá que preguntarlo Dios. de todas formas como cuando se vaya acercando el día del evento pues os daremos un poco más información no supongo que sí, daremos información más detallada no sé sea que pero eso sí, que saber eh, que para el 2 y 3 bueno también hay movidilla aquí en Zaragoza Destino ci y bueno pues os vamos a dejar con un, un, un temita de Mr. Simari, Uno de los temas que ha grabado recientemente para Liquidator Y es el tema I Don't Want You Like, you gonna treat me nice? Now, you turned on me and said, You're gonna treat me. 1616, 101.8 de la FM. Escucháis Radio Topo y esto es Escandal, Las Ondas. Tu cita y dosis semanal con el Skal Reggae y demás ritmos calientes. So high, yeah. Hemos escuchado a Royelis y ahora... Ahora te vas a cagar. Tú me has tenido cargando <risa> muebles, ahora te vas a comer estos mojones. <risa> Vamos a ver, ¿qué? Pero a ver, ¿qué, compañero, ¿qué más traído ya aquí? ¿Eh? Por pues, Dios, ¿qué más pues traído mira, aquí? Era la tarde me dio por curiosear y encontré, me puse a buscar así grupos de Ska checos, húngaros, serbios, croatas, polacos y oye, encontré cosas como, curiosas. Como decían en una película de mafiosos, la curiosidad es peligrosa. <risa> Muy peligrosa. <risa> Mira, te voy a dejar para empezar con, con un grupo checo. Cada vez que hablo, hablo de grupos checos me cambia el humor, ya sabes por qué, compañero. Oh. Pero hoy no voy a hablar de la Prague Ska Conspiracy. Ya los he olvidado casi. Ya te que rompieron hagan, el corazón. Que, de hagan que, quieran, que hagan lo que quieran. Vamos a pasar a esto. Estos son la Pilsner Ska Orquestra, o también llamados Tleskatch. Y bueno, es un grupo así de Ska Chimpum. Son de, de Pilsen, ¿eh? es la ciudad donde inventaron la birra Pilsen, así que un respeto. Un respeto, por favor. <ríe> y una visita, <ríe> se merecen. Y eso, bueno, es un grupo pues sin más, la verdad. Es... A, ahora lo oirás. <ríe> a mí me hacen gracia estos grupos, desde luego no lo puedes comparar con nada de lo que hemos oído hasta ahora. Pero bueno, ya también tienen su momento. Pues nada, vamos a escucharlos. Así que eso, os dejamos con los Tleskatch estos y el tema Privellana Tleskatch Je hrdina, snad větší myrka dušina. Skardoval jsem vrch lidskýho volkrasovu kuština. V mezery, mýty je pověry, Pochybnosti rozmetá, jen dlouhodobá světa. V pravdu ven už není před ní zatažená roleta. Kterej mu daje, plany przywez, rzek, mu stejda, je ozebdym poślubtuje, Cisa, czary, wypoczyty, Uchrydwie, że kostelni, Jeden schod, a druhej schod, a trzeci schod, a schod, A je to ty jak abych nie mam Nasze na twarz, gdzie ich brach ukrywa. Silano nocy zbędne, a cielo w dziurze. Besetne, ja muszę idąć do lubu, ten chlap bez puszczenia zbędne. Vše v tajnosti, mrtví totiž nemluví, fučí učícet ještě kusit se řekanými strůzami. je to naše plus, že kolo znáte z naší roz. Eh, pelita, eh. No, bueno, eh Bueno, eh, podía ser peor eh. <risa> Pero no, no, no está mal me record, Es que me recordaba, salvando las diferencias También hay que decirlo a, a los Buster con la canción de Mickey Mouse en Moscú Sí, la frase de este vientos Tenía cierre, sí. un cierto homenaje, ¿no? no sí, sí, exacto no, A mí lo pasaba que y me molar los grupos salvando, estos Salvando la diferencia, sí. claro, también Pero la voz está así de folclórica A mí me mola, tiene su punto Sí, oído. bueno, para un rato no estamos A mí, yo, yo es que lo oigo y me da sed Así te lo digo Sácate una birra Sí, por Dios Venga, vamos a seguir con estos grupos <risa> Espera que no acaba. Escandinavos A ver, es que, a ver Llevamos mil años aquí Cada vez me resulta más difícil encontrar grupos Que no hayan sonado, entonces Ahora sí. nos, nos vamos a Hungría. Siempre ponemos a la panonia esta escala orquestra. Y bueno, pues, digo, pues vamos a cambiar un poco. Evidentemente, pues hay que bajar el listón. Porque grupos buenos, pues ya por aquí ha sonado todo. Así sí. que bueno, hay que bajar un poquito, Siguen estando bien, oye. Sí, o, bueno, otro no, no vamos a decir que sea... La, no, no, <risa> Pero bueno. Sí. Su, no sé. ah, bien, escuchar esto, Ramoncín, ¿qué prefieres? Pues esto, esto ¿no? por pues, supuesto. Entonces es Partaría que está más. bien. Pues bueno, vamos con un grupito húngaro que se llama Testi Eginleg Ska Colectiva y con un temazo que se llama Itvan a banda. Ya un par de temas así de SK Turbo. Vamos a relajar un poco la maquinaria. Sí, bueno, vale. Sí, ahora vamos a tú ver. tú digas, compañero. Pues ahora toca un grupo croata. Bueno, a <ríe> ti te toca acerca de casa, ¿no? Sí, claro, este, la, la tierra tira. No, pero la verdad que el grupo de SK no se, o sea, se llaman NAMDESKA, pero bueno, por las pintas y eso, no hay ningún pelado, ni ningún cuadradito, ni nada. O sea, no sé. Y tienen algún tema así curioso, ya estos los conocí hace tiempo, porque hacían una versión de, bueno, un tema clásico de Mozart, así en versiones K, que era bastante horrendo, pero tenía su encanto. Creo que cuando, creo que ese tema lo pusimos cuando hicimos la, el especial de. De versiones de Ska o pues, alguna cosa así, creo pues, que cayó. Ser, porque el que... principio es muy gracioso, luego ya la cosa desfasa, pero está, está gracioso. Creo que cayó, sí, sí, creo que cayó para ese programa. Pues nada, ahora os vamos a dejar con un tema así un poco reggae, más lentito. Ya roza un poco el límite de lo que entra uh -huh. en este programa, pero bueno, no está mal, así que eso, os dejamos con esta banda desde Zagreb. Son Nandeska y el tema Lieto. Pues después de haber escuchado ya tres, me quedo con los dos primeros. Sí, verdad. Sí. Pero, oye, este sí. lo he puesto para que para tener a la mamá contenta. ¿eh? No, vale. <risa> familia, eh, familia. Sí, la verdad que el tema no da mucho de sí, pero bueno digo, oye, vamos a ponerlo y ya está. Eh, bueno, ahora vamos a, vamos a Polonia. Polonia es un filón, es una barbaridad la cantidad de grupos que hay en Polonia. Y además, hay grupos bastante buenos que de, de hecho solemos poner por aquí, como los Tigipigi, Vespa, oscampararas o bueno, cosas que hemos puesto por aquí habitualmente. Uh -huh. Y bueno, pues ahora os vamos a dejar con otro grupo que se llama Pana, Marcena y Bisoni <risa> <risa> y el tema Odd Wars Midom". stuck in wicked ways. Fire stuck in evil days. Yeah, yeah, yeah. Fire, fire burned, burned, fire burned, and Babylon's Fire stuck in wicked ways. Fire stuck in evil days. Yeah, yeah, yeah. Dziś zraniłeś dom, mnie kolejny raz. Otwórz mi dom. Ja wiedziałam, to się skończy. Otwórz mi dom. Nic, kiedy ktoś kocha tak jak ja, otwórz mi dom i wpuść mnie. Nie, nie, nie. Otwórz mi dom. Ty nie rozumiesz, że już nie ma szans. Otwórz mi dom, wypaliło się to było w nas. Otwórz mi dom. Ja wiedziałam. Últimos 10 minutos del programa. No está nada mal, compañero, lo que nos has traído hoy aquí. A, aquí al, a Escándal las Ondas, aquí a Radio Top, 101.8 de la FM. Un poquito este, de todo, un surtido. Poquito, un poquito de todo, este último tema no está nada mal. Vamos a continuar, ¿no?, con más música. Sí, pues ahora vamos con otro grupo checo. En este caso son los Spankers. Es un grupo que ya hemos puesto por aquí porque la verdad es que cuando se deciden hacer ska lo hacen muy bien. Luego hacen otras cosas. Y, bueno, pues también lo hacen muy bien, pero ya no nos gusta tanto y bueno yo había traído preparado poner una versión que hacen del tema brasileño este de más que nada pero bueno como hemos visto aquí el vídeo este de Superman y sí, que ha te ha gustado gracia. pues te voy a poner este. yo la verdad que es uno de los vídeos más, más divertidos que he visto últimamente sí no la Curioso. verdad que no, no está mal no está nada mal sí aquí falta cierto elemento de arrasate con su espada Jedi <risa> vamos y quedaría helado sí. el vídeo ya Sí, exacto, sí, niquelado, ni que no, tú lo acabas de decir Por cierto, vamos a dedicárselo aquí a, a, a un compañero de la radio, ¿no? Sí, a nuestro compi el Tubernio. A ver, 50% Rocktuvernio es eh, Miguelito, que hoy ya ha sido papá Y vamos a dedicarle esta canción de, de los Spangers Superman Pues va dirigida a él y a Anita y al pequeño Miquel oh, oh. Ya tiene camiseta de varón rojo <risa> Yo creo que debe tener alguna cosa así. cinturón de pinchos? Pues nada, venga, nos dejamos con los Spankers. De Spankers, que por cierto. De Spankers. De <ríe> Y el no, tema no, Superman. No quiero hacer la pregunta, <risa> vale. Punto. <risa> De los Spankers, sí señor Sí, sí, sí, muy grandes Pues bueno, ya que han estado sonando aquí un montón de grupos Eslavos, pues hay que poner unos de la madre patria Y buscando, buscando Digo, por buscar algo que no hayamos puesto aquí nunca Pues he encontrado un grupo que se llama Los Boy Scouts <risa> Boy Scouts Sí Supongo que esto será como en ruso encontrar un grupo Con las palabras que hay que tener telita también Pero bueno, en fin Pues eso, grupo ruso así estilo escapón, con voz de enfadao. Vamos, como casi. Pero es que todos. te gustan, vamos, sí. Sí, pues la verdad es que no me desagrada, no me de vez en cuando, pues hay que aflojar un poco el oído para decir, bueno, relaja. Sí. Pero sí, oye, no, no, no es tan mal. Bueno. Así que eso, os dejamos con este grupo de Son de Moscú, me parece, los Boy Scouts y el tema Nidnia Besexa. Me quedaba más munición, eh, compañero, pero ya hay que... ya, hay que ya, ya, lo, ya lo veo, ya lo veo, pero el programa <risa> es, es de una hora. O sea, ya se termina, ya que así son las 9 de la noche y nosotros ya terminamos hasta la semana que viene. Yo, por cierto, la semana que viene tenemos programa especial. Sí, nos bajará un representante de las juventudes jamaicanas de Zaragoza, señor Boss Stadler, y pues nos pondrá los temitas que a él le gustan. Pues eso, la semana que viene invitado especial a quienes can las ondas. Antes de despedirnos, recordaros Los Granadians del Espacio Exterior Este viernes, el viernes próximo 5 de julio A partir de las 10 horas eh, 10 de la noche En la sala Arena Rock En la Plaza Utrillas La entrada son 8 euros anticipada Que se puede adquirir En Urban Gel, Discos Leyenda, Discos Lina Cero En el TNT Y en el propio Arena Y hoy, si no, 10 en taquilla Organiza Arena Rock, Black and White Y colaboramos Subban y Escándalo de las Ondas Después del concierto, tienes, pinchada, tienes All Nighter con los chicos De Granadians y también con los chicos De Black and White No te lo puedes perder Y ya los Delegators Para pa el martes 9 de julio, que nos lo recordaremos la semana que viene Ya daremos la brasa el próximo domingo Venga, pues vamos a terminar con un tema los Granadians El dinero está para gastarlo, sí, señor. Pues para el, gastarlo el que no lo tenga <risa> el que lo tenga, claro, evidentemente Pues eso, os dejamos con los granadians hasta la semana que viene. ¿Y algo más que decir? nada ah, que no vamos a cenar. Venga, vamos a cenar y os dejamos a esto, a los Granadias. El dinero es para gastarlo. Hasta la semana que viene. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por vuestra alta fidelidad. Nos vemos en el próximo programa. ¿Para qué sirve el dinero? El, el dinero, dinero es, es para gastarlo. Para gastarlo.